Hola a todos y bienvenidos un día más a Español en Pijama. Estoy como siempre con Félix. Hola. Y hoy estamos dando un paseo por el Parque de la Batería y vamos a hablar de la Guerra Civil Española. ¡Vamos allá! Nos encontramos en el Parque de la Batería. Está en Torremolinos, que es un municipio de Málaga, y hemos elegido este parque para contar la historia de la Guerra Civil porque. Este parque fue un emplazamiento militar que se construyó en el 1937, en plena guerra civil. El ejército franquista tomó la decisión de construir una batería en la costa de Torremolinos. El parque conserva cuatro cañones de aquella época, obviamente no para su uso, simplemente para que puedas ver cómo eran, y dos búnkeres, los cuales están ahora mismo cerrados. Cosa que es una pena porque parecían muy interesantes. Por lo que he estado leyendo, por el tema del vandalismo. Seguramente pues, habría chavales que se juntarían ahí por la noche para hacer botellón o lo que sea y lo tuvieron que cerrar. Entonces no podrás entrar en el búnker, pero sí podrás ver el mirador y los cañones. Pero lo interesante aquí es conocer la historia detrás de la Guerra Civil, que fue un suceso muy importante de España. Y que no ha pasado tanto tiempo, obviamente nosotros no lo hemos vivido, pero incluso a día de hoy podemos sentir las secuelas o algunas secuelas que dejó aquella guerra. Entonces, Mar, vamos a poner un poco de contexto. La guerra se produjo en 1936, pero vamos a remontarnos un poquito antes para ver cómo empezó esa guerra. De acuerdo, también hay que decir que vamos a hacer un resumen. La guerra civil es muy amplia, así que haremos un resumen de lo que sucedió. Estamos en 1931. En España hay unos 29 millones de habitantes y 12 millones son analfabetos y 8 millones son pobres. Estos datos son aproximados, pero las personas en España ganaban entre una y tres pesetas al día y el kilo de pan costaba una peseta. Es importante porque en aquella época el precio del pan, bueno, un poco como ahora, decía mucho de cómo se encontraba el mercado. El sistema político que hay en España en este momento es la Segunda República. El pueblo podía hablar, tenía derecho al discurso, pero todo el mundo era pobre. La mayoría de las personas no tenían tierras, no tenían trabajo. Y en el país había muchos enfrentamientos, como los catalanes que ya entonces luchaban por su autonomía, los que eran monárquicos contra los que eran republicanos, y todo eso llevó a que se celebraran unas elecciones generales en febrero de 1936. Y este es el punto clave,、eh, lo que sucedió justo antes de que estallara la Guerra Civil Española. En esas elecciones había dos partidos, el Frente Nacional y el Frente Popular. El Frente Popular ganó las elecciones por pocos votos de diferencia, pero ganaron. Sin embargo, ese clima de inestabilidad social y política no terminó con esas elecciones. Todo continuó igual, había mucho desorden, había huelgas,、eh, problemas contra la propiedad privada, contra las iglesias,、eh, también ese enfrentamiento entre la monarquía y la república. Y en este punto aparece José Antonio Primo de Rivera, que funda crea el partido político de la Falange, inspirado en las políticas de Hitler y Mussolini. A pesar de que habían perdido las elecciones, las, los jóvenes españoles se alistaban a su ejército. Los enfrentamientos entre falangistas y republicanos no dejan de aumentar. Y es entonces cuando se produce lo que es el detonante o lo que se considera el detonante de la guerra civil: y es que unos falangistas mataron al teniente de la Guardia de Asalto Republicana, José del Castillo. Y en respuesta, los republicanos mataron a José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica, que entonces se convierte en un mártir de la causa. Y básicamente, ambos bandos decían ir ganando. Ambos bandos consideraban que esas pequeñas acciones que cometían, esos crímenes, les daban la victoria. Mientras ambos bandos dicen ganar, Comienza realmente la Guerra Civil Española. El 17 de julio de 1936, el ejército de África se subleva en Melilla, y al día siguiente, guarniciones de toda España, ejércitos de toda España, se unen al golpe de Estado que ya se estaba produciendo contra la República Española. Aquí ya aparece Franco, que en septiembre de 1936, es decir, de ese mismo año, es nombrado generalísimo. Y ya nos encontramos en plena guerra civil española. Fue una guerra terrible que duró tres años. En esta guerra, ambos bandos cometieron crímenes terribles. Quemaron vivos a muchos religiosos, fusilaron a muchísimas personas de ambos bandos. Y ejecutaron a muchas personas sin hacer un juicio. En las dos primeras semanas de Guerra Civil hubo unos 200.000 muertos. Fusilaban indiscriminadamente a cualquier persona de cualquier bando. Ejecutaron, por ejemplo, a Federico García Lorca. Hay un poema muy bonito que podréis leer en el artículo de esta semana. La guerra civil fue un acontecimiento terrible que, para un bando, era una forma de conseguir lo que querían y para otro bando, era esperanza. Los republicanos veían en la guerra civil el único atisbo de esperanza que podrían tener para mejorar su calidad de vida y su situación. Franco、eh, luchaba por, por la Iglesia, luchaba en favor de la Iglesia y decía una frase que era: se es católico o no se es nada. Hablaba de la guerra santa y obligatoria por la Unión de España. Ese era un poco el concepto del bando nacional para llevar a cabo esta guerra. Me gustaría hablar de una mujer que fue muy importante en el bando republicano, porque todo el mundo conoce a Franco, pero ¿quién conoce a alguien importante del bando republicano? Y en este caso es una mujer. La llamaban La Pasionaria, era la mujer de un minero y hacía discursos públicos en la calle para llamar a la Unión de los Republicanos. Cada bando inventó un saludo propio. Los falangistas levantaban la mano, era un saludo prácticamente igual al saludo de los nazis de Alemania, y los republicanos levantaban el puño. En aquella época, la huelga se castigaba con la muerte. Había unas leyes y unas medidas muy duras contra la población. Ambos bandos se enfrentaban por razones diferentes. El bando falangista o nacional、eh, luchaba y moría por Cristo, mientras que el bando republicano lo hacía por la República. La República, el bando de la República, no tenía ejército, eran milicianos y no soldados, y esto fue muy importante durante la guerra y al final de la guerra. El 1 de octubre de 1936, Francisco Franco se convierte en el jefe de Estado. Y entonces podríamos hablar de qué países apoyaron a qué bando y cómo lo hicieron. Acabamos de ver una de las baterías que están ahí emplazadas. Y es curioso porque la Guerra Civil Española sirvió como campo de pruebas de cara a la Segunda Guerra Mundial. Porque las grandes potencias que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial apoyaron a los dos bandos. De la guerra civil, y es que Alemania e Italia a p o y ó al bando de Franco y Rusia apoyó al bando republicano. Aprovecharon este suceso para enviar tanques, aviones y armamento militar y obtener información de si funcionaban, de si、eh, rendían de la forma que ellos pretendían en un acto real, para luego mejorar ese armamento y utilizarlo en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy interesante porque realmente en aquel entonces no eran conscientes de que se aventinaban una guerra a nivel mundial. Simplemente había frustración a nivel nacional y los dos bandos estaban siendo apoyados por los que tenían una ideología similar. Hitler y Mussolini con el de Franco y la Unión Soviética junto con México y Francia apoyaban al bando republicano. Decir que la Unión Soviética Tuvo mucha importancia en esta relación con la República porque, como bien has dicho antes, los republicanos no eran militares, eran el pueblo, no estaban preparados para combatir. Ellos, como tenían una ideología similar a la Unión Soviética, le pidieron ayuda. Y la Unión Soviética, en aquel entonces, negociando con ellos, le ofreció esa ayuda a cambio del 75% del oro que tenía España. Y es así como se produce una de las anécdotas interesantes de la guerra civil que se llama el oro de Moscú. La República aceptó este trato y, a cambio de recibir la ayuda de la Unión Soviética, envió 550 toneladas de oro desde España hasta Moscú. Si miras el mapa de Europa, comprenderás que enviar tanto oro por aquel entonces desde España hasta Moscú no fue nada fácil. Pero lo hicieron y obtuvieron su apoyo. Y así fue como se produjo una de las batallas más importantes que fue la lucha por Madrid. En la batalla por Madrid, lo que sucedió es que había muchísimos generales y militares falangistas que querían tomar Madrid. Obviamente, Madrid era el, el lugar más importante de España. Todos ellos, el general Mola, que también fue una persona muy importante de ese bando,、eh, Varela, Yagüe, Franco, también la iglesia que estaba de parte de ellos, querían tomar Madrid. Y mientras tanto, el bando republicano se resistía como podía a los ataques del bando f a l a n g i s t a Cuando se vio lo que iba a suceder, se toma la decisión de evacuar a todos los niños de Madrid. Y una vez que los niños fueron evacuados, comenzó el bombardeo. El bando falangista comenzó a bombardear sistemáticamente Madrid y fue la primera vez en la historia, fijaos lo que, lo que digo, que se bombardeó sistemáticamente a la población civil, es decir, a las personas inocentes. Esta fue la primera vez, después de eso lo hemos visto en muchas otras ocasiones, por desgracia, pero en la Guerra Civil Española, en aquel momento, se cometieron verdaderas atrocidades que no se habían visto antes. El 7 de noviembre de 1936, el general Mola ataca Madrid y se produce la Batalla del Jarama, que es muy importante porque lo que pretendían era cortar la carretera que unía Valencia con Madrid. En esa batalla, además, se enfrentó todo el mundo. Las personas que se enfrentaron en el Valle del Jarama hablaban todos los idiomas. Esto quiere decir que, a pesar de que nos encontrábamos en la Guerra Civil Española, los militares, los combatientes eran de todos los países. Como ha dicho antes Félix, hacían pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Mussolini estaba de parte del bando f a l a n g i s t a ya lo hemos dicho, y quería hacer caer Madrid. Así que envía sus tropas a Guadalajara. Sin embargo, los republicanos ganan. En esa ocasión, los republicanos consiguen ganar y Mussolini no permite que las tropas italianas que han perdido vuelvan a su país. En este momento de la guerra, nos encontramos con que la Italia de Mussolini y la Alemania nazi apoyan a Franco, mientras que otros países son neutrales. Aprueban la no intervención defendiendo que lo hacen por la seguridad de sus países. Italia quiere luchar, pero no quiere hacerlo sola, porque en ese momento Alemania decide también mantenerse neutral para garantizar su seguridad. Así que todos los países deciden no intervenir, pero se acusan de ayudar por detrás a un bando u a otro. Se sabe que la Legión Cóndor, que era un ejército. Muy fuerte alemán ayudó a la victoria de Franco. Asediaron muchas ciudades y, entre ellas, asediaron nuestra ciudad, Málaga, y ejecutaron a miles de personas sin juicio. Fusilaron a tanta gente que supongo que eso muchos de vosotros ya lo sabréis. No se enterraban esos muertos, se tiraban sus cadáveres a fosas comunes. Y todavía, actualmente, estamos teniendo problemas con ese tema y hay distintas políticas en favor y en contra de la ley de memoria histórica, que defiende más o menos la idea de que sería importante. Sacar esos cadáveres y tratar de analizarlos para devolverlos a sus familias y enterrarlos de una forma más digna. A esta altura de la guerra se produce un suceso muy importante y del que hablaremos en el email de esta semana, y es el bombardeo de Guernica. El bando falangista bombardea una ciudad civil con bombas de hasta 500 kilos y sirve como inspiración al famoso cuadro de Picasso, El Guernica. Como comprenderás, fueron tres años de guerra y suceden muchas cosas en estos tres años. Hay libros, hay documentales, hay películas y nosotros estamos intentando condensar toda la guerra civil en 20 minutos. Seguramente se nos pasen muchos sucesos, pero podemos ir a la batalla que decidió qué bando ganaba la guerra civil. Y coincide con la batalla más grande que ha tenido España en la historia. Es la batalla del Ebro. Esta batalla se produjo el 25 de julio de 1938 y enfrentó a 200.000 soldados de ambos bandos. Desgraciadamente, dejó casi 20.000 muertos y más de 30.000 heridos. La guerra duró varios meses y fue el 16 de noviembre de ese mismo año cuando finalmente el bando falangista se alzó con la victoria. El bando republicano estaba ya demasiado debilitado, así que el bando falangista se hizo con casi todos los territorios. En febrero de 1939, el gobierno de Franco es finalmente reconocido por Francia e Inglaterra. Y en marzo ocupan Madrid. El 1 de abril de 1939 termina la guerra civil. Franco firma el último parte de guerra. Y por radio dan el siguiente mensaje: Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. a ñ o de la victoria. El generalísimo Franco. Y con este mensaje terminó la guerra civil española. En este trágico conflicto murieron medio millón de personas, pero además, tras la guerra, hubo aproximadamente 120.000 muertos por hambre y otras enfermedades. Unas 50.000 personas fueron ejecutadas una vez acabada la guerra, aunque es una cifra orientativa. Hay que sumar a estas cifras. Todas las personas que murieron a causa de las pésimas condiciones de las cárceles eran presos políticos. La guerra duró tres años. Durante ese tiempo, unas 300.000 personas se exiliaron. La mayoría huyeron a Francia hasta que se cerraron las fronteras. Franco se convirtió en el caudillo de España y comenzó la dictadura franquista que duró hasta 1975. 40 años de dictadura que marcaron a todo un país. Esto fue la guerra civil española, bueno, un resumen de la guerra civil. Sé que no es un tema muy divertido ni muy entretenido, pero es historia y conocer la historia, ya lo sabemos, de cualquier país, es muy importante para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Desgraciadamente, las guerras siguen sucediendo. Pero creo que la mejor forma de evitar esos errores es conocer la historia y, y fijarnos en cómo sucedieron los conflictos en el pasado. La guerra civil española y la dictadura de Franco han marcado mucho a España y a día de hoy aún siguen vivos algunos de los rasgos más característicos de esta guerra. Y sigue habiendo personas monárquicas y republicanas, sigue habiendo personas a favor y en contra de muchas de las cosas que sucedieron durante la dictadura. Pero eso lo dejaremos para otro podcast. Si os ha interesado, me encantará que me escribáis, que nos escribáis un mensaje para decírnoslo y así sabremos que queréis que sigamos hablando de este tema y podemos hablar de qué sucedió durante la dictadura o tal vez、eh, podamos conseguir algún testimonio de alguna persona que vivió en aquella época y que sufrió las consecuencias de las políticas de entonces. Nos vemos la semana que viene con un tema que seguro, estoy segura, que va a ser mucho más divertido. Adiós.